Con algún aparatejo, que todavía sí. no sabemos muy bien qué aparatejo es Ya lo ha ejemplo, Sí, ya lo ha conseguido, pues eso Berriro, Baudé, Emen, Enrico, Lore y Ratzayohan Arrachal de Omaki, Oli Botoyetán eh. Eta, verá, eh, verá Arquesten ¡Al orquesten, loco! Vai, vaya Vere, eh, se dio su suque pim, pim, pim, eh, pim, pam, pim, pam, pam. Bueno, pim, va, Arrachal de Omustí hoy, batean, hoy. Batean, eh, Tenemos que decir, el tema de hoy va a ser El fracking Frakin, que no es un baile es raro, sino no, que es un es tema algo... muy muy muy chungo, muy chungo del cual se está dando muy poca información y bueno, sí, sí. pues eh para que nos cuente un poquito sobre esta técnica de extracción de gas un poco peligrosa, eh, vamos poco. a <risa> vamos a tener la, una entrevista con una una kid de de Guski Iratxe que bueno, pues nos va a explicar un poquito en qué consiste esto del fracking uh -huh. y bueno, las repercusiones que puede llegar a tener en, en esta tierra y en nuestra tierra y como aquí todos a ratita cayéndose en lo que quieren. Sí, sí. Y luego pues nada, eh, noticias, agenda y musicota, y, y musicota de la buena. Y, y luego ¿no? a ponernos el traje de carnaval, ya loco. Ya darlo todo. Nada. Ah. Ah. Un se muerda la lengua, que se la roben, grita con Detrás. Ahora que sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más Rompe el silencio y grita fuerte contra tu agresor Rompe... Información de todos los colores Coloreo con Información Pues comenzamos con, con las noticias de, de Baracaldo del Pueblo, propuesta para ampliar el presupuesto a las fiestas populares. En una situación de presupuestos prorrogados, las 12 comisiones de fiestas de los barrios de Baracaldo deberían poder llegar a disponer de hasta 104.555 euros, que es la cantidad que figura en el presupuesto 2012. Así lo ha solicitado el Grupo Municipal Bildu al delegado del Área de Cultura, Carlos Fernández. Fernández afirmó en prensa el pasado lunes que la cantidad que se iba a destinar este año a la organización de las fiestas de los 12 barrios de Baracaldo iba a ser de 90.000 euros, igual que en el 2012. En palabras del portavoz de Bildu... El pasado año se destinó a una partida de 104.555 euros a la organización de las siete fiestas históricas y a las 5 de nueva implantación. Ahora bien, sabemos que esta cantidad se ha visto reducida al ser inferior el gasto de una de estas últimas. Sí, y además eh, nos comenta también el portavoz de Bildu, es una realidad que el año pasado fueron no... 99.000 mil euros y no 90.000 mil euros los que se destinaron a las fiestas de los barrios la cantidad que corresponde a cada comisión es de 8.250 mil 250 eh, euros perdón 750 euros más de lo que ha declarado fernández en la rueda de prensa pues bueno eh, el ayuntamiento ya ves eh, recorta vamos hasta en lo que dice sí sí aparte que eh, podemos a repetir lo mismo o a sea, que el dinero del ayuntamiento que nos es el ayuntamiento A que es un dinero que es de todos los vecinos y vecinas y de todos los baracaldes y baracaldesas eh, entonces andamos siempre con lo mismo ¿no? ojo es que hay que hacer recortes, pim pam pero al final, pues las fiestas populares es una lucha y una reivindicación de hace muchísimos años se ha conseguido por fin tener eh, una partida de esto de este dinero eh, para los diferentes barrios y las diferentes comisiones y, y bueno, pues es otra de las luchas que, que, que, es, que continúa y continuará Pozi, pozi, pozi, pozi, pozi, pozi, pozi, Eskurik esku, Dabil Oiu aldizkariaren otxaileko alea. Barakaldoko gazte asanbladak zabaltzen duen Oiu aderkariaren bederatzigarren zenbakia ohiko tokietan topatu dezakezue. Oraingo ale honetan, urtarriaren bilboko kaleetan bizi izandako presoekiko elkartasun ualdea ekarri dute azalera. Horretaz gain, e, gaurko tasunez, beteriko makina bat gai jorratzen dituzte, gaztek erdiko horri aldetan, e, izkuntza galegoaren kontrako represioa, e, represio tresnak, baita liburu gomendioak, eta otsaileko agenda osatu ere. Hor dut, badakizuez... E, Eh, nahi baduzue hainbeste gauza eh, jakin, ma erosi, oiu aldizkaria. Apertura del plazo para solicitar Las ayudas económicas en el municipio de Baracaldo Según informa un buen número De colectivos sociales, este pasado lunes Día 4 de febrero eh, Se abrió el plazo para solicitar las ayudas de emergencia Social en el Ayuntamiento de Baracaldo eh, Para concertar una cita en el Departamento De Acción Social, hay que llamar A los siguientes números de teléfono Si llamáis desde Baracaldo es el 010 Pero si llamáis desde, pues imaginaos Desde cualquier otro lado eh, Es el 94 478 9577 y 94-478-9200. Eh, los colectivos contra la exclusión social y por los derechos laborales indican que el año pasado es tan solo el primer en el primer día de apertura se dio cita 1.200 familias. Entonces, por este motivo y en vista de la falta de difusión municipal que no ha ido ninguna, no ha ido ninguna, Más que la de ¿Qué pasa? ¿No hay dinero en el... el protocolo de los lunches para dar publicidad? No esto ha habido ningún tipo de Ay, no. Desde aquí os decimos que se han abierto no el plazo para pedir esta ayuda de emergencia social de las cuales muchas muchas familias se benefician. Uh -huh. Son ayudas para pagar el alquiler, eh, son ayudas para gastos de emergencia. Y, y bueno, eh, que sepáis que se ha abierto el plazo el pasado lunes. Sí, y además los colectivos eh, nos recuerdan eh, que existen los siguientes obstáculos. Se endurece la normativa para el acceso a una asignación económica, se eliminan las ayudas para las tasas municipales del al alcantarillado, eh, basuras e IBI, se limita a cuatro meses el máximo el máximo de las ayudas para el resto de tasas y se limitan los recursos para los gastos derivados de la atención sanitaria no cubierta por esa quidecha o para educación, formación e inserción laboral. Pues bueno, eh, las limitaciones, los recortes, que lo pinten como quieran, pero una vez más es nuestro dinero... Y, no y, y bueno y estos recortes pues lógicamente van a afectar a, a un montón de familias del municipio y por eso mismo estos colectivos sociales llaman a una concentración este lunes día 4 a las 10 y die eh, cuarto de la mañana en la rico plaza un poco pues para denunciar todo esto no la falta de, de difusión de esta apertura de plazos y los recortes que vamos a sufrir una vez más en el municipio Bueno, y, y al hilo de la noticia que acabamos de, da de dar, denuncian un temporal de recortes en Baracaldo. El lunes a la mañana, coincidiendo con la apertura del plazo para solicitar las ayudas sociales en el municipio, eh, se llevó a cabo una concentración, como nos ha comentado Arantxa, eh, con el ánimo de denunciar eh, las consecuencias de los recortes sociales introducidos por la Corporación Municipal para este año. Por un lado, la reducción de los recursos destinados al Departamento de Acción Social y la y la supresión de las ayudas a la educación. A lo largo de este primer día, 1.120 familias han solicitado una cita con los servicios sociales y ya se ha dado cita para el 17 de mayo. Según indican eh, colectivos y... Si, Eh, y colectivos eh, sindicales del municipio, a esta dilación hay que sumarle los tres meses que se tarda en resolver los expedientes. Sí, eh, comentaros un poquito que, que bueno esta concentración hizo el lunes pasado, también se va a hacer este lunes, y ahí está. Yo llamo esta mañana y dan cita ya para la segunda semana de mayo, eh, con lo que conlleva eso con lo que conlleva eso porque luego otros tres meses de espera hasta que se resuelva el expediente sí. que nos podemos plantar perfectamente en el verano y volvemos a repetir que son ayudas de emergencia Ajá. emergencia yo no sé la palabra emergencia en qué momento se les escapa la definición de la palabra emergencia entonces eh, también comentar que eh, aparte de lo que hemos dicho antes que se van a recortar eh, los gastos de, eh, destinados al pago de alquileres hipotecas eh, también es eh, bastante preocupante la tardanza ...de más de seis meses en la atención a las familias necesitadas... ...de la localidad, pues ¿por qué? Pues porque hay una reducción de la jornada laboral de las personas, las trabajadoras y trabajadores sociales que, que están trabajando ahora mismo en los servicios sociales del municipio y un recorte en lo que son los propios puestos de trabajo, quedando en cinco administrativos y tres trabajadoras sociales. Joder, es la hostia, ¿eh? Luego para cobrarte no tardan seis meses, ¿eh? Para o sea, cobrarte. han echado a ocho fuera. Ni fin. ocho, vamos. O sea, han recortado lo que es a ocho personas. Entonces es, es, la es, la es terrible, es terrible. Eh, y comentaros que hoy ahora a las 7 de la tarde hay una concentración convocada por el grupo de mujeres de Luchana, pues una vez más ha habido una agresión eh, ante un, una agresión sufrida por una mujer ayer jueves a, a las 7 de la tarde más o menos, eh, con un intento de robo con violencia, ¿en dónde? en los túneles de Luchana La Asociación de Mujeres de Luchana eh, y otras organizaciones culturales y sociales, eh, tanto de Luchana como de Llano como de Baracaldo, exigen al Ayuntamiento y a la Diputación que acometan inmediatamente las obras de un paso peatonal de acceso directo en superficie hacia Baracaldo, a continuación de la acera de la antigua Sefanitro en la calle El Buen Pastor. Como bien sabéis, en los túneles de Luchana es un punto negro dentro de Baracaldo, es un punto donde se dan agresiones eh, sexistas y se dan eh, agresiones eh, de todo tipo, pues porque es un punto que verdaderamente está eh, está de aquella manera y desde hace muchísimos años eh, llevamos reivindicando eh, que no es tan difícil hacer un acceso directo por baracaldo. O sea, que sería un poquito, en vez de con un túnel, pues un puente o lo que sea, y, y que vamos, que de esa forma se, se, se resolvería eh, de una forma muy clara el problema. para Por ello, eh, hoy hay una concentración a las siete y media de la tarde, la entrada de los túneles, eh, pero la primera convocatoria es a las 7 en la acera de la iglesia de Luzana, para ir caminando hacia los túneles y luego ahí ya realizar lo que es esa concentración? <risa> Eta orain ja Euskal Herriera goaz uh! eta bueno, uh! ba lehenengo albistea hemen daukagu Bilboko Udaletxeari memoria historikoaren legea urratzea leporatu diote Laua izetara gogoanek e, Euskal Herriko talde memoralistak eta erakunde historikoak e, biz, biltzen dituen koordinadora Bilboko Udaletzea salatu du igarotako astean, hausetegietan eta jende aurrean, memoria historikoaren legea urratzea leporatu eta legea onartu zela, urte bete diren honetan, koordinadorearen aburuz, bilboko udaletxeak ez du frankismoaren garaiko elementuekiko, inolako erabekirik hartu eta ondorioz, diktadura frankistearen gorospen elementuak mantentzen dira oraindik. Salaketa bat aurkeztu dugu erregimen frankista eta bere erantxuleak goresten dituzten zenbait elementu arma, armarriak, plakak, horitarriak eta bar, mantentzen baititu udalak iriko erakuntza eta kaletan zehar azaldu dute koordinadorerako kideek. Orduan, bap, ordu, zera, gure, zera, munduko alkaterik honena. I, e, zaria daukazu, baina gogoratu, hemen daude, elementu hauek. con la noticia de euscar presentarán en se una alternativa socioeconómica a los recortes la colección h considera necesaria una reflexión generada sobre los recortes y por ello para compartir con la ciudadanía la alternativa planteada para hacer frente a la situación socioeconómica que padece nuestra comarca el pasado 5 de febrero en la escuela de música de Sestao eh, pues tuvo lugar una charla informativa y un encuentro, ¿no? Pues que corrió a cargo de Sabino Cuadra, parlamentario de Mayur y Rebeca Ubera, de parlamentaria de Chepildo. Y es un poquito pues lo que se intenta con esto es eh, hacer un planteamiento sobre una alternativa socioeconómica a a los recortes que estamos sufriendo todos y todas. Que existen, que no nos las oculten, que existen. <risa> Langraitzeko sigurtasun zuzendari ordeoiak, eh, eskatutako indultuaren kontrako jarrera saldu du salaketak. Proseksuko alde pertsonatuta egonik, salaketa elkarteari eskatu egin zaio MMA-ak e, langraitzeko espetxearen zigurtasun zuzendari orde oiak, bere seintzapean zeuden bi emakume presori, izahera sezualeko proposamenak egiteagatik bi urteko espetxe zigorra, eta gaiestapenezko gaiesta Amabira kondenatua izan eta errudun deklaratu izateagatik. aurkeztutako indultu eskaeraren aurrean iritzia ematear. Azieratik e, indultua, honen e, ematearen aurrean gure erabateko errefus, errefusa adierazi nahi dugu, argitu dute elkarteko kireek. Espetxe ba, bukatzeko esan nahi dugu, ba, espetxetan e, gero eta gehi hau e, eskubideak urratzen e, dituzte eta eta, bueno, ba, gisakiok e, hemen gaude jakin gabe eta espetxeak ezbetxe, e, beti esan dutena e, ez dira onak ez dira onak... Denuncias vecinales atestiguan agresividad indiscriminada en las redadas de Zorrozaure. Pues 41 vecinas y vecinos de Zorrozaure denunciaron mediante una carta las humillaciones a las que los agentes de la Archanza habían sometido a personas que viven en una fábrica abandonada los pasados 17 y 18 de enero. Una regada de ese día y, esta, y de ahí viene la denuncia. Su racismo ha presentado una queja ante el Arteco solicitando que se investiguen los hechos. Según denuncian, en plena ola de frío y lluvia, los agentes eh, arrancaron puertas y ventanas, agujerearon las paredes para que entrase el frío, arrojaron sus pertenencias al suelo y rompieron sus objetos personales. Voltearon los camastros, esparcieron, bueno, pues todo lo que tenían Eh, por el suelo y sacaron a, la, eh, sacaron a la calle y tiraron a un charco puesto lo que tenía tanto mantas como ropas dejándoles sin nada seco. Según las mismas fuentes, los agentes no contaban con autorización judicial ni la actuación respo respondía a los supuestos permitidos por la Constitución para la entrada y registro en domicilio. El 15 de octubre del 2012, el Arorteco expresaba sus conclusiones respecto a una redada conjunta de la Policía Municipal y la policía nacional ferrozogre y el arteteco consideró que el dispositivo policial no fue en adecuado y fue desproporcionado. Sí, bueno, las eh, luego saldrán en ruedas de prensa diciendo que desproporcionar, qué tal... No, no, no, no, si eso es para entrar en calor. Es que hace mucho frío y entonces eh, realizan esos tipos de actos para entrar en calor y que la gente, pues bueno, se espabile y, y tal. Y estamos viendo cómo cada vez más hay más personas sin techo, más gente que está que está durmiendo en la calle y cómo cada vez está siendo más violenta la forma que tienen estos señores de, de, de, bueno, de ejercer... ¿No? la justicia, entre comillas uh -huh. Lo que no nos espera ¿eh? Cuidadin, cuidadin Cuidadin Eta bukatzeko colaboración sea mm. eh José Manuel Castaños Musuri, es concejal del Ayuntamiento de Baracaldo, nos ha enviado esta colaboración de Bárcenas, el PP y Baracaldo. Os leo el primer párrafo como siempre y luego el resto pues lo podéis leer en www.ricolore.org, ¿vale? ¿Qué, ya nos sale superbién. Jo, ya ¿Qué, te ¿no digo. Rico, rico, rico, ricolore.org. Bueno, podemos decir el color y cosas así, pero sí. bueno, lo de el día www el lo podemos decir. Qué bueno. Es una crack. Bueno, pues allá va el primer párrafo, que además es interesante esta colaboración, ¿eh? al menos para darle una vuelta a la cabeza a lo que está sucediendo con el tema este de Barcenas. La corrupción era un elemento consustancial del régimen franquista, gozando de plena inmunidad. La llamada transición española, esa que sus partidos han pretendido vender como ejemplo internacional, posibilitó su continuidad hasta nuestros días, amparada por unos poderes legislativos, ejecutivo y judicial anómicos, carentes de voluntad alguna para hacer frente a esta lacra. Antes y ahora, política e intereses económicos privados de la mano. Y hasta aquí Como decía aquel del 123, puedo leer y una cancioncilla nos va a meter Oli porque hemos terminado ya este las noticias. Ya con las noticias, con las colaboraciones y ahora en breve estaremos Gallera. con Irache de Guski, pero antes una cancioncilla. Acharlar un poquito Pada badbirat naraabaxirat Vente pai no me de gesolito Pada badbirarat nara batxirap Eta, estamos aquí otra vez eh, A ver si tenemos para ahí Hola Kaixo, toma, Kaixo, toma. toma. <risa> Ya tenemos por ahí el tema del teléfono Pues arratza el león iratze Eta milazker, eh Egotagatik, sí. eh, bueno, eta gurekin egotagatik Eta, bueno, ba, ziko gara eh, Bueno será eh, gaiarekin, bai Baina lehenengo os, eh, galderatxu Batxuk, egin eh, gol vale. Zer maqui, esan Se, ba, ese reserse, dana komentatzen du. Eta, no? eh, personalak dira dinote iratze, ba, berot. Que, bueno, ah, si bueno, de a de ver, la sai, la sai, Tita, tita eran sin beardsu tita batean, bale? Ah, ¿vale? Eta oso errezak dira, dino ba berotzeko, ez eh, hartzekor mamian, ¿ez? Ba, eh. osea, eh, eh jarraian ja, da. Vale. Va, no. ba, venga, lenengoa, nengoa sara. Marakaldukoa. Eh, zer nago, eh, zer nago, eh, falta nek ah, ba, a, a, a ver, a ver, a ver. lasai, Ay, arantza. La katu, lasai, arantza. <risa> arantza dau ya lean, es, es que dau es, ori, da, ya ostiralean, eske justikalean Espitosa es. Bai, esputosa, baina justo que en duda... Horten, agailuan, zera, badera. Iratxe, lasana, ba, e, ba, ba. barakaldokoa, baina e, zer hau xotakoa? Bagatzakoa. Bagatzakoa, orain bai, egin galdera. Bai, bai, parkatu, eh? Iratxe, e, zer dago faltan eta zer soberan, zure hau xoan? Faltan, baina, nire ustez faltan e, aspigitura, kultura dak. Azkenian. Eta sobran ba, soberan ez dakit. Etxe bizitzak. <risa> Gizak parkerik ez dago, bakar ketxea, ketxea, ketatxeak. Berriz jaioko basiña, zein herri aukeratuko zenuke? Basta kitertutzeko la bezpensatu, baina suposatzen duz barakaldo. Barakaldo no gustara <laughs> <Apa, na goza. risa> fi fidel garriada. <risa> bai, <risa> barakaldo eta bagatza, eh? <risa> <risa> e, Iratxe, nola ikusten dozu herria marurte barru? Herria gamar urte barru, bai. Nikuste uste gauzak ez diela gehiagia aldatuko gamar urte den buruan, ez da, denbora mm. asko. Baina nik uste, adibidez, e, udal gobernu aldatzen ez baldin bada politiko maian dinote aldaketa gutzion goidera. aldaketak egotekotan ere ustez ez dira oso gokiak izango do, ez behintzat nire guztokuak bintzat. Mm -hmm. Eta e, ezagutu nahiko zenuken leku bat eta beste bat ez duzuna ezagutu nahi? Ezagutu nahiko nukena ba argian, ba, asko ira munduan, eh, baino harrian sí. Australia o ztaki, da zain, da, ez dakit, aproa txotiko aitutzen zaiera. Bai, zu urrun urrun joatsara, eh, me Eta metagustatuko et, es literakena, ez dakit, eh, hori bai du, duala sekula pentsatu zeu se, te hotel le kustia daukate da serbait. Mm. interesgarria. Sí, mm sí. -hmm. Eta hurengoa arantza? Nore ezagutu nahiko zenuke? Eta ezagutu izana? Eta ezagutu izana? Norke esagutu nahiko nuke? Bai. Ba, ez dakit, est ez dakit, horrelako idolo bereziriko, mito berezirik. Uh -huh. Ez dakit. Ba, ozondon, ozondon, oie? Ba, oie? Uhum. eta baitzu se hau a propósito ala ese eh? barakaldarra Sarenes ba a propósito alkatea aurrean izango bazenu zer izango senioke Usted izango nioke usted te izango nizkioke la pare bat gausa es eh? bakarra ez eh, gausa batzuk izango nizkioke eh kit eh nioke herria entzuteko herria entzuteko bai falta sayola Pasa dira, purba terriptik eta entrantzuteko jendak zeskatzen duen. Bai, eta ja bukatzeko, eh, oso herreza, eh, ikusten duzunez, izan da, eta ja bukatzeko, eh, ametz bat, ametz bat, eh, bete ahal izango basenu, zein Azeniz. izango litzateke? Ba, betju, bihaiatzea asko guztatzen zara, ziko, suposatzen dut izango litzatekela, ba, munduan zerar, bihaiatzea. ¡Guau, guau! ¡Uy, Uribeida! ¡Mucho por la edad! Irache ¡Vaí! ¡Voso! Bueno, va un año está ahora hay vagos Vaguas, mamira! Con el Gaia, con el Gaia Que estamos un poco perdidas Y perdidos con el tema de, del fracking Entonces, pues Vamos a empezar ya, si te parece poquito sí. con, con las galerías eh, Irache, ¿qué es el fracking? ¿Qué es el fracking? Bueno, pues Se puede decir eh, que el fracking, al final, eh, es una técnica para extraer gas. Uh -huh. eh, es, es una técnica que se puede decir que es mixta. Sí, sí. Eh, porque, por un lado, lo que hace es una perforación vertical a, a un kilómetro y medio, o cinco kilómetros de profundidad, en la roca, y luego hace una perforación en, en horizontal. Uh -huh. Y, una vez de que se hace eso, lo que se hace es in inyectar un, un líquido, que está compuesto pues por arena y sobre, y también por aditivos químicos. Y eso lo que hace es generar una gran presión, fractura la, la roca y de ahí se libera el, el gas que contiene que contiene esa roca. Uh -huh. Entonces, podríamos decir que el fracking es una técnica para liberar gas que se encuentra eh, metido, incrustado en la, en la propia piedra. Yeah. ¿Y se ha utilizado alguna vez en Euskal Herria? No, en Euskal Herria no se ha utilizado todavía. Sí, uh sí. -huh. Eh, se puede decir que hay proyectos, hay bueno, ya hay permisos concedidos, pero hasta la fecha todavía no se ha empezado a, a extraer. así que se han hecho mediciones, mediciones sísmicas y, y demás, pero no se ha empezado a extraer. Porque los permisos que se conceden para la extracción de, del fracking, o del, bueno, para la utilización del fracking, son dos, de dos tipos. Sí. Son unos permisos, eh, primero, que se llaman exploratorios, que durante unos seis años y eso consiste en pues explorar, ¿no? En mirar lo que hay, si hay reservas, no hay reservas, qué eh, qué impactos generaría, qué problemas y hoy en día todavía estamos en en esa en esos permisos de exploración. Todavía no hay concedidos para para buscar la ría, bueno, para la CAP, sí, sí. No, hay, no hay concedidos permisos de explotación. Mhm. Uh -huh entonces eh, bueno sabemos qué eh, la asistencia puesto que se han dado en medios de comunicación esta información la asistencia de grandes depósitos de este de gas en, en, en áaba y bueno el, el problema está ahí y surge ¿no? pues a, al detectar esos grandes depósitos eh, entonces eh, si nos puedes comentar cómo cómo se descubre y el gobierno para aprovechar el recurso eh, qué campaña inicia pues eh, uh -huh. pues algunas cifras si nos puedes dar y por supuesto bueno. si nos puedes poner ejemplos eh, más concretos quiero decir pues, eso es o uh -huh. sea dando cifras porque me imagino que las bolsas de gas que hayan descubierto no son, son enormes eh, eh, no son bolsas ¿Ah? vale. Ahí está el, la diferencia entre entre la, una técnica de extracción de de gas natural y, sí. y el fracking. Sí. Uh. El gas natural, como tú dices, está en bolsas, en bolsas subterráneas, uh -huh. y lo que se hace para extraerlo es, eh, se pincha como si dijéramos esa bolsa y se extrae el gas. Es una estación sí. muchísimo más más limpia, más rápida. Sí. Lo que pasa con este tipo de gas es que no se encuentra en bolsas, se, encuent se encuentra eh, incrustado en la en la roca. Uh -huh. Son pequeñas acumulaciones de gas, de gas como si dijéramos, ¿te imaginas una, una piedra pómez? Sí. Que está ahí en agujeritos. Sí. Pues así. Ah. Así es, así es, eh, pues el gas que se encuentra hmm. en, en la zona. ¿Y, ¿Y cómo lo descubren? Sí, en, en bueno, el... ¿cómo lo descubren? Al final eh, siempre se han hecho eh, periódicamente mediciones de si podría haber reservas, porque hay que tener en cuenta que, que cada vez hay menos recursos eh, no renovables de este tipo, gas natural, petróleo... Entonces se hace una investigación, se está haciendo una investigación casi constante de de ver si existen esos depósitos. Entonces, eh a través de mirar si pues si hay petróleo, si hay gas natural, se descubrió que que podía llegar a haber este tipo de de gas, que se llama gas de esquisto, gas de pizarra, porque eh ese tipo de gas se encuentra en en pizarra y en esquisto, que son dos tipos de roca. Mhm. Uh -huh. Entonces, bueno, se hacen unas estimaciones por parte del Gobierno Vasco de cuánto gas puede haber, pero al final esas estimaciones son bastante al alza, sí. como si dijéramos. Eh no hay nafe, o sea, no hay una una cifra concreta de cuánto de cuánto gas puede haber, puesto que todavía no se ha terminado la fase de despoblación por lo que por lo tanto es imposible conocer uh. cuánto cuánto depósito de gas hay cuánto hay mm. uh -huh. de todas formas según se empezó a escuchar ¿no? la, la palabra fracking que mm. claro que aquí, nadie no, sabíamos muy bien qué, qué, qué era. Eh, diferentes han surgido diferentes plataformas, ¿no? no, solamente en Álava, sino también en Araba, sino también en, en sí. muchos sitios. Os pido comentar un poquito eh, pues cuántas plataformas han surgido y el porqué de ellas, ¿no? O sea, eh, esto ¿por qué os oponéis, ¿no? a este a esta a este sistema, Franquin? Eh, al final en bueno, en, en la cap Eh, se, han, se han creado hoy en día creadas dos plataformas, como si dijéramos esta Fracking es Araba que es la plataforma eh, más antigua y la que tiene más fuerza puesto que las primeras noticias y las primeras prospecciones iban a empezar en, en Araba Ahora no lo tenemos tan claro eh, y a raíz de eso ya se empezó a formar eh, un poquito más tarde bueno, bastante más tarde eh, la plataforma de Vizcaya que se llama Fracking es Vizcaya Además de eso, hay un, bastantes grupos eh, aislados en pueblos, en comarcas... Eh, ...que también pues, lutan un poco contra el fracking. Eh, luego, además de lo que sería Vizcaya y Araba... ...tenemos también plataformas en Nafarroa... ...puesto que hay proyectos también para Nafarroa. Hay, hay plataformas en Cantabria. La de Cantabria hay que decir una plataforma muy fuerte, de las más fuertes que hay... Y luego hay otra plataforma que se ha creado en el norte de Burgos, que serían un poco las zonas que tienen ya permisos concedidos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno, lo que intentamos eh, nosotros, que pertenecemos eh, a, a la plataforma de Fraquines Vizcaya, eh, por una parte y también pertenecemos eh, a la de Fraquines Araba, Lo que se intenta hacer un poco es un, prim un primer paso que sería de concienciación ciudadana, de información y concienciación, porque al final eh, oímos la palabra fracking pero no sabemos muy bien lo que significa. Entonces ahora estamos en un periodo de informar a la gente, de hacer charlas, eh, de hacer exposiciones, un poco en esa temática. Eh, eso sería una parte del trabajo que hacemos. Y luego hacemos otro, para otro trabajo paralelo que sería más... Eh, llevar a cabo pues acciones eh, pues para que las instituciones tomen medidas eh, en contra de esa técnica. Uh -huh. Ahora que planteas eh, eso, en contra de esta técnica, ¿planteáis alguna alternativa? Eh, ¿Una alternativa al fracking? Eh, la alternativa al fracking nosotros la, la defendemos desde el punto de vista de que no se puede seguir eh, con este modelo de modelo de, de extracción de recursos energéticos sí, sí. puesto que el fracking sería al final la, la continuación de estar basados en las energías no renovables porque al final sigue siendo gas sí. sigue siendo gas y siendo un recurso agotable entonces lo que nosotros planteamos es abandonar este tipo de recursos eh, agotables y ir hacia métodos de producción energética que estén basados en otro tipo de energías energías lo que se llama energías alternativas energías renovables. Sí, sí y el gobierno del laqua eh, parece que está decidido a seguir adelante con este proyecto de extracción de gas a, a, a pesar de, de bueno, eh, vuestras alternativas y... y de lo que dice él ¿no? que hay que intentar ir sí. por a, a energías más alternativas sí. Eso es al final que... lo que, lo que denunciamos y hemos denunciado en las ocasiones es la ambigüedad al final sí, a la sí. que juegan Eh, porque por un lado eh, salen diciendo anuncian que no van a apostar por este tipo de técnica porque no es medioambientalmente segura, ni, tanto ni medioambientalmente ni para la salud humana, tiene sus consecuencias también negativas. Y por otro lado, cuando se quieren llevar a cabo eh, normas, se quiere llegar a prohibir esta técnica, siempre eh, ponen problemas, siempre ponen trabas. Entonces al sí. final nosotros también denunciamos eso, la ambigüedad no solo del gobierno del Agua, que al final eh está regido por un partido, sino por muchos algunos partidos políticos que a pesar de no estar en el gobierno también muestran esa ambigüedad. O sea, tenemos que no tenemos que olvidar que fue el antiguo en Macari Pachilo Pérez el que fue pues el mayor precursor de del fracking, ¿no? El que salió a la palestra con esta técnica anunciando que iba a ser aquí pues la La panacea no que nos iba a arreglar íbamos a casi casi vino a decir que íbamos a ser soberanos energéticamente hablando entonces bueno pues nosotros denunciamos eso al final la, la a lo que juegan este juego de en ayuntamientos te digo que sí en la diputación te digo que no en gobierno yeah. vasco de pena la la perrito, sí. Es. Eh, Irache, eh, el fracking eh, ¿Nos puede explicar nada en, en un tita eh, cuáles son las consecuencias medioambientales que tiene y en qué otras partes del mundo se utiliza? Uh -huh. Bueno, las consecuencias eh, más directas que podríamos decir que tiene el fracking, por un lado es la ocupación del territorio que es eh, increíble porque eh, se empieza a comprar un pozo pero para que sea rentable se tiene que ir creciendo sí, sí. porque esos pozos se agotan uh -huh. Eh, por un lado eso, la ocupación del territorio, que, que eso quiere decir una incompatibilidad total con otros usos del suelo, es decir, terreno que se ocupa con pozos y con pistas necesarias para, para hacer este tipo de, de pozos o de infraestructuras, ya no pueden tener otro uso, ni agrícola, ni me da igual, aunque de, de cualquier otro tipo. Eso por un lado. Luego también eh, tenemos lo que sería la contaminación de las aguas tanto superficiales como subterráneas, contaminación de acuíferos, eh, de ríos, depósitos de, de agua contaminada. Luego también sí. tendríamos también como impacto secundario la, la contaminación del aire, ¿no? El propio fluido este que os mencionaba, que se mete para a grandes presiones, eh, tiene también un montón de compuestos volátiles que, que se expulsan cuando se hace la extracción de gas. Sí, sí. Eh, Luego alteración también de, del propio del propio suelo no eh, al final estás fracturando la roca estás eh, haciendo que, que, que bueno que eso al final pierda estabilidad y como consecuencia también pueden ser en eh, pues, movimientos sísmicos que se han dado yeah. bueno pues eh, ya para finalizar eh, ir eh, qué iniciativas y movilizaciones sí, tenéis pre, previstas mira pues Hoy hoy mismo tenemos eh, la plataforma Fracking Vizcaya, tiene una, una charla a las 7 de la tarde en Vacio, sí, sí. por ejemplo, y tenemos un calendario bastante bastante apretado, bastante ajustado, de como una o dos charlas semanales eh, en diferentes pueblos de Vizcaya. Sí, sí. Eh, luego, aparte de eso, pues estamos intentando llevar a cabo pues también proyección de, de documentales, de vídeos relacionados, intentando pues al final es eh, al la calle cuando hay algún acto, cuando sí. hay algo así especial para que la uh -huh. gente lo vea. Uh -huh. También se quiere hacer pues una manifestación conjunta con varias plataformas, como ya se hizo en verano, y bueno, hay bastante bastante movimiento, aparte uh -huh, de llevarlo iniciativas uh -huh. a los ayuntamientos y, y demás. Vale. Eh, bueno, pues eh es que Rickasko Iratxe no sé si nos quieres dar alguna página web eh... Sí, por si alguien está interesada Eso en Eso es para saber más del fraki, no ponerse contacto eh, con nosotros. Hay bastantes páginas web que podrían ser de, de referencia, por un lado sí. está de la de la plataforma de Araba, de Araba, que es la kiñeza Araba. Sí, Que es, está muy bien. Eh, luego hay otra que, que sería la de la plataforma de Cantabria, que también es muy completa, tiene un montón de material documental. Y yo creo que esas dos pueden ser un poco las de referencia, nosotros como plataforma vista estamos creando una todavía no la tenemos terminada sí y, y eso yo creo que información es suficiente eh si la gente quiere realmente saber sobre el tema, yo creo que que es fácil llegar a informarse. Uh -huh. Y un poquito eso Vale Pues es que ricasco iratxe Vale Vale, <risa> vale es que ricasco Bye. iratxe Y ahora un renguarte Bye Bueno, gracias Adiós Agenda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 Y bueno, vamos directamente con la agenda. Gaur ostila la, eh, otsailaren Inauteriaren ikuskizunak, tantzan zerkia doan, Arratsaldeko, sa eh, Arratsaldeko, eh, bozetatik eh arte Ainara elkartean Rontergin. <totipen> Gaur ere Bilbo, Bilbo ko kompartzak ospatzen jarratuko dutte eta ratzaldeko sortxietan alde zarreko kalderapeko tabernatik Bilbo kantari izango dugu alde zarrean zehar. On, on, Mañana sábado, el gran día de, de carnavales, en maracato un montón de cosas. Por ejemplo, a las 12 en, en Ainara. Eh, tendremos la mítica pedida de carnaval por eso hemos quedado todos y todas con nuestro disfraz a las 12 en la puerta del club de tiempo libre ainará tapi vara caldona racha <risa> detig deán a las hip cal antudú Eh, mañana en Bilbo, Bilbo Comparta, que a las 6 hará su desfile, pese a todas las prohibiciones y todas las cosas, va hacer el desfile, saldrá de la Plaza Circular eh, por la calle Buenos Aires hasta el Ayuntamiento. Y la quedada es así, a esa hora, a las 6 en la Plaza Circular. E, domekan, otzailaren hamar, e, Bilboko konpartzak, Bilbon, plaza berria berreskuratzen du eta dute, indaben lehiaketarako, eta horzagatik, ba, gratu dira goixeko bederatxitan, ba, hori, e, indabak e, lehiaketarekin. Y el lunes, día 4, concentración protesta a las 10 y cuarto de la mañana de diferentes colectivos sociales y sindicales de Baracaldo en contra de los recortes en la ayuda sociales que estamos sufriendo. Y bueno, hasta aquí. Ver, yo, sí, bueno, aquí. Y arantza y... estaba un poco asustada, me había martzado, pero es que está pegando una gran izala que cualquiera se pira. Y de te te te te pira. entonces pues nada, me le gusta la radio. Maki, sí, yo sí, creo sí. Que las me voy a, a quedar aquí a, a dormir aquí. un rato. Me voy a aquí a dormir. Vale. Pues nada, Arantza. Ba, Va. Va. vale, bueno. Baintzat eh, agurt, eh, agurtu behar dugu. Ba, agur... Eh, arantzanzan txan. Agur Supermaki. Eta holi, botoietan ere agur, eta muxu bat, maide. Pero arte, agur.